en blanco en blanco una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco uh, bring the funk, big head the house I'm saying for the nine pounds Hola, buenas noches. Ya estamos listos. La segunda edición del espacio en blanco se pone en marcha hoy con un montón de visitas de este y de otros planetas. El inicio al comienzo los saludos en nombre de todos los que nos dedicamos a llenar este espacio en blanco Es un placer estar, jun estar juntos aquí en M80 Radio Se cumplen hoy casi 40 días de guerra Hoy sin bombardeos sobre Yugoslavia Algo que nos alegra puede ser la señal de esa paz que está cercana Según los astros así está escrito en el cielo Y así nos gustaría que fuera que parase esa guerra cuanto antes Y para hoy rescatado del archivo del espacio en blanco llegan extraterrestres e intraterrestres, llegan de la mano de un invitado especial. Nos lo pedíais en muchas cartas y en muchas llamadas, su nombre Salvador Freisedo, es un programa que comienza más o menos así. Para nuestro primer tema ya tenemos a ese invitado especial. Él es conocido, supongo que por todos, Salvador Suicedo. Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues cada día mejor. Sí, es verdad. Los que te conocemos de tiempo, te vemos cada día mejor. No, no, si yo soy inmortal, tú lo sabes. ¿Cuál es el secreto? ¿Eh? ¿Cuál es el secreto? Si lo digo, va a ver Todo el mundo va a ser inmortal y yo quiero cambiar de gente. Decir que Salvador Friciado es uno de los personajes más curiosos, diría yo, polémicos que han pasado por el programa. Y que siempre que iniciamos una etapa nueva de programación eh, del Espacio en Blanco acudimos a Salvador Friciado. Siempre nos gusta que sea el primer invitado. Eres de los primeros invitados, esta vez no has podido ser el primero porque estabas por ahí fuera. Pero bueno, bienvenido de nuevo al Espacio en Blanco en su nueva andadura, dispuestos a dar mucha leña, como tú dices. Bueno, vamos a cerrar lo que se pueda, eso. No hay problema. <risa> Para quien no lo conoce, Salvador Ruiz de X, Jesuita, autor de un montón de libros, entre ellos, Porque agoniza el cristianismo, Israel pueblo contacto, Defendámonos de los dioses, La granja humana, eh, ¿qué más? La amenaza extraterrestre, la amenaza extraterrestre las eh, apariciones del Escorial y otro muchísimo. Lo digo siempre de de memoria, me tengo uno, bueno, y estás preparando otra cosa nueva sobre la nueva era, creo, ¿no? La nueva era que está a punto de salir. Pues también hablaremos de ello dentro de poco, ¿te parece? Hablaremos. Sí. Sin embargo, hoy te hemos traído porque tratamos de aclarar un poco cómo está el tema tanto de los intraterrestres como de los extraterrestres. Si te parece, comenzamos con con los extraterrestres. Nos vamos a, hablar, a volar por ahí por el cielo para tratar de ver pues las conclusiones que tú has sacado a lo largo de toda tu vida de, de investigaciones que son muy originales y compartidas por gran parte de estudiosos del tema, sobre sí. todo fuera de, de nuestro país, por aquí te critican mucho, ¿no? Bueno, te critican en casi todos los sitios, ¿no? Sí, sí, mucha gente después de años de darle vueltas al tema Pues van llegando a estas raras conclusiones Raras, entre comillas, que tengo yo Pero creo que son las únicas que pueden explicar este misterio terrible que es el fenómeno OVNI Pues vamos a intentar eh, esta noche explicar este terrible misterio que es el fenómeno OVNI Después de esa primera introducción que ponen nuestros compañeros Según este informe, ¿nuestras reces murieron por una causa natural? Exactamente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 En breve, cuando vuelvas, hablamos del tema, ¿te parece? Muy bien. y Sacamos una mínima conclusión, porque tenemos un montón de llamadas de personas que quieren hablar contigo, vamos a intentar hacerlo. Una mínima conclusión de este tema de los extraterrestres. El Yo obvia... lo dejo en, en boca de George Andrews, este norteamericano que me escribió ayer, presentándome su libro que va a salir. Dice él, ya es hora de que caigamos en la cuenta de que el espacio exterior está poblado por otros...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 Y, bueno, pues... Solo bueno, quería decir, decir te esto nada más a Wilfredo. Te contesto sí. eso. Gracias. Ajá. Te contesto eso. A mí...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 Cuando quieras, todo el equipo, enhorabuena por no rendiros y continuar ahí. Gracias a vosotros por no rendiros y continuar ahí. Gracias. Cuando quieras. Mira, le quiero preguntar a Salvador. Hola, Salvador. Hola, muy buenos. Mira, en tu artículo de espacio y tiempo el mes de marzo, hablas de los círculos de los campos ingleses. Sí. Y dices que tienen indudablemente relación con los OVNIs. Sí. Y en la revista Más Allá y en Carma 7, también sí. de marzo, en Sendos Reportajes, tus compañeros Javier Serra y Pedro Guirao, lo dudan rotundamente si no lo niegan. Sí. Entonces a nosotros los profanos, tan con distintas conclusiones, nos hacen dudar de la ética y del rigor de los investigadores. Mm. Quisiera saber por qué entre vosotros mismos, que estáis encima del fenómeno, hay esa diversidad de opiniones.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 tanto para esto como para cualquier tipo de, de qué sé yo, de, de, de fenómenos de estos satánicos, de esos, estén una personalidad fuerte, estar uno seguro de sí mismo y saber lo que quiere, y no meterse en camisas de 11 varas. Porque hay gente que va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 Claro, tu pregunta a breve, si puedes. Sí, eran dos, pero voy a poner solamente una. Era sobre las bases extraterrestres, digamos, subterráneas. Querían saber si el Triángulo de las Bermudas fue realmente una base, como se tenía entendido hasta últimamente, y entonces quería saber si estos seres han podido convivir con nosotros, con nuestras personas, digamos, nuestras formas, y pueden estar conviviendo aún con nosotros.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 Sábado Friseo ha dicho que están entre nosotros algunos de estos alienígenas Sí, Apuntamos. yo estoy de eso cada vez más seguro Apuntamos. Pero no cada vez más seguro, tengo la certeza total Apuntamos el dato, igual hay algún extraterrestre por ahí Nos vamos a hasta Valencia, José Roberto Baez, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Tiempo hace de que quería entrar en contacto con el señor Friseo Pero por alguna u otra razón eh, no ha podido ser Aquí lo tiene ya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 ¿Qué hace Salvador entonces ante todo eso ¿Podían utilizar como siempre dice nuestra cabeza informarnos ver las diferentes opiniones y sacar conclusiones en nosotros sin fiarnos de nadie hay que hacer eso sí, sí, es hace que cada uno usa su cabeza y por ejemplo en el caso que decía este, este joven muy bien, se encuentra que solo encontrará mil veces sobre todo en, en cuestión de ovnis pero cosas contradictorias y en cuestión de parasitología, cosas contradictorias por ejemplo, ese Uri Geller aquí en España se escribió un libro para demostrar la charlatanería de Uri Geller y se han descrito de él cosas terribles yo creo que Uri Geller es uno de los psíquicos más grandes que ha existido por lo menos en los últimos años y mucha gente así lo cree, ahora ¿Qué va a hacer el profano? Tiene un poco de razón este muchacho que ve una cosa Pues que él el juez Oye al abogado defensor Y al abogado acusador Y el juez es el que tiene que sacar el Conforme a su buen discernimiento sacar las conclusiones sí. Lo mismo que tenemos que hacer en cosas tan difíciles como esto. esto no es matemática Que dos hijos son cuatro en todos los libros de matemática Aquí no, aquí te vas a encontrar oposiciones este, Posiciones contradictorias informamos El que tenga más Más argumentos pues que los Diga y, y, y los, que tenga más argumentos, pues ya en su mente, pues que se decide, decante por un lado o por otro. Vale, José, Uribele pronto estará en nuestro programa. Gracias, aquí estamos abiertos a todas las opiniones, las tuyas, las de los demás, sí, sí, por supuesto, porque tratamos por supuesto, luego de sacar conclusiones. Buen viaje a Norteamérica, a Miami, ya nos contarás la historia esa del niño y tienes dos citas pendientes para hablar de intraterrestres y ese debate, eh, simplemente vamos a dejarlo en debate hablando de extraterrestres y la Biblia. Muy bien. Y gracias por haber estado en nuestro programa, Robert. Y gracias a ustedes por sobrevivir. Gracias. Venimos sobreviviendo. Todavía sobreviviendo, estamos a punto de terminar, era un programa rescatado del archivo del Espacio en Blanco, Salvador, Freisedo otros extraterrestres que nos visitaban y era otro punto de vista, unas nuevas visiones de ese enigmático misterio que está acosando a los seres humanos. Antes de terminar, aprovechar un fast, me llegaba de Silvia, que nos preguntaba si su hermano había hecho una apuesta. Eh, era cierta la frase de los astronautas Aldrin Colling en la Luna en 1969. Uno de ellos dijo, ya están otra vez ahí. Eh, era cierto, eh, Silvia, pero no se refería a lo, que, a lo que dice tu hermano. No eran esos gases, eran otras cosas. Construcciones alienígenas y otra serie de historias que había ahí en la Luna. Dentro de poco eh, lo contaremos con Juanjo Benítez. O sea, que ha ganado la apuesta. Mil pesetas tiene. Recordar el viaje que tenemos, nos vamos a Egipto, si queréis venir con nosotros, toda la información en la página de internet laisla.com/e blanco, laisla.com/e blanco y a los que os inscribisteis con el número de teléfono poco a poco os iremos informando vía telefónica. Y por hoy nos vamos, más espacio en blanco mañana a la 1 a las 12 en las Islas Canarias ya hasta las 2, a la repetición de vamos a fumar un poquito de nuestra mejor música, cuidaros, nos vemos.